El mundo está cambiando y lo está haciendo atravesando caminos en desconocidos. Y es que la enfermedad y la pandemia puede afectar a todos. Durante el siglo XX hubo dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, eran los buenos y los malos. Pero en 1989 cayó el muro. El tiempo que clava, me traba, la daga me filuda la flama sin Y poco a poco ha aparecido la fuerza económica de China. En China había dinero para todo, aunque a la vez una falta de libertades brutal. Democracias con sus fallos, por supuesto, pero mucho mejor que lo otro, porque las democracias tenían enfrente a dictaduras sin un solo acierto. Y en 2020 ha llegado la pandemia. El primer país al que afectó fue a China. Cuando los contagios decaían ahí, la enfermedad afectó a medio mundo, especialmente a las democracias europeas y también a Estados Unidos. En este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada Y en esa parte de la historia estamos en este momento. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Hace un tiempo tuvimos en nuestro programa al periodista Iván Jiménez, autor del libro El Gran Juego de Asia Central. Hoy nuevamente contactamos con él. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bien, aquí confinados, como debemos estar todos. Claro, decía y decía hace tan solo unos instantes que el mundo está cambiando. Ahora sí, está cambiando. Eh, y como hablamos en el pasado, está cambiando un poquito en dirección, a nivel geoestratégico estamos hablando, ¿eh? un poquito hacia China, ¿crees? Eh, sí, vamos, eh, está cambiando a, bueno, hacia China y, y hacia Asia. Eh, toda esta situación lo que está dejando un tanto al descubierto es la como occidente ya ha dejado de ser un referente eh, a la hora de, de ser pues eh, eso de, de liderar una, una respuesta contra el contra este coronavirus de de, de ser en la zona la región bueno como queramos llamarlo me refiero a Europa y a Estados Unidos eh, de ser las, las zonas del mundo que po podrían tener los medios más avanzados o por la mayor cantidad de medios para hacer frente a una amenaza, ¿no? Antes Occidente era eso, equivalente a, a poder política, poder económico, poder eh, material para, para contener amenazas contra la salud o, o de otro tipo. Y ahora, pues, esa, esa ayuda o, o, o esa, esa importancia material está viniendo de, de China y, y de Asia. Fíjate, la... La otra vez que conversamos y cuando eh, leí tu libro, El gran juego de Asia Central, uno, una de las cosas, uno de los mensajes eh, que se le quedó a uno es que en esa zona China había cogido, que, que tiene mucho que ver con los hidrocarburos, con las energías eh, del futuro, China había cogido eh, un buen, una buena posición. Y ahora yo creo que se va a reforzar un poquito lo que está ocurriendo, eh, va a reforzar por el hecho que sea, quizá porque a ellos les ha pasado primero y ahora lo necesitamos a ellos, necesitamos a China, por la razón que sea, pero China va a salir fortalecida, entre otras cosas ha cogido un buen terreno, una buena estrategia mundial, ¿no? Eh, antes era Estados Unidos y Rusia, ahora va a ser Estados Unidos y China, con toda seguridad. Bueno, no sé si va a ser Estados Unidos, pero China sí. Eh, sí, China va, va a estar ahí seguro, eh. Uh, solo hay que repasar un, un poco los artículos de análisis internacional y, y la inmensa mayoría ven a, ven a China como como que este es su momento para, para dar un paso adelante en el liderazgo mundial y, y precisamente por lo que decía antes, ¿no? Es, está demostrando que ahora ella es la que puede ayudar más, la, la que tiene esta capacidad material y eso a la larga uh, pues uh, la acaba repercutiendo en que Eh, atraerá a más países a su órbita a sus intereses cuando esto pase, esperemos que pase pronto si la ayuda a china acaba siendo realmente tan decisiva y tan importante para tantos países, cuando tengan que acordar otras, otros, otros aspectos de, de acuerdos comerciales eh, tratados políticos a alianzas de diverso perfil pues sin, seguramente se acordarán de que un día les ayudó China Pero alguno dirá, vale, vale, todo esto es inválido, pero China es una dictadura. Esto les puede perjudicar o les va a perjudicar indiscutiblemente. Eh, la imagen que tiene China en el mundo no es buena en cuanto a libertades. Eh, no parece que la favorezcan. Uh, sí, efectivamente, es, bueno, es una dictadura, eso eso está claro. Uh, el problema es que se ha, se ha generado un, un debate en torno a en esta lucha contra el coronavirus. Eh, estas medidas que ha tomado China y que aparentemente han sido tan eficaces, aunque bueno, habíamos visto esta semana que también se han comenzado a cuestionar sus cifras, pero pero bueno, parece que, que han conseguido controlarla independientemente o más allá del número real al final que sea de, de, de víctimas, pero han conseguido controlar oh, eh, este coronavirus eh, utilizando medidas que chocan mucho con la la percepción que tenemos en, en Occidente de, pues, de la privacidad, de nuestro derecho a la intimidad. Eh, claro, mm, lees cosas asombrosas sobre las medidas que han tomado prácticamente en el móvil, llevar la, la, la información de si has pasado la enfermedad, si estás sano, si eres un posible contagio, si eres un contagio, eh, algo impensable, por ejemplo, en, que vemos nuestros datos... Eh, médicos íntimos tan alegremente a las autoridades es impensable en Occidente, en una sociedad, en una sociedad como la nuestra la verdad, Shao... eh, y la verdad es que sí porque estoy pensando que eh, mucha gente habla del modelo chino tenemos que... Jolines, las personas que están diciendo eso hace cuatro días estaban diciendo la verdad es que China era una dictadura que no había libertades, ¿en qué quedamos? no ese modelo no nos gusta y sí, lo, yo no sé si ha ganado al coronavirus o nos ha mentido pero lo cierto es que no no queremos ser como China, parece que queremos ser como China ahora, no eh, viene mucho la, la, fam la famosa frase esa pues, también a raíz de, de los atentados del 11-S ¿no? de, de entonces fue pues, el, el debate de la, de la libertad y la seguridad ¿no? De aquel que sacrifica su libertad para tener más seguridad no merece ni lo uno ni lo otro, ahora no recuerdo Fue, eh, ...quién es el, el autor de esta, esta cita... ...pero es es bastante acertada... ...claro, a, aquí pasa... ...y aquí estamos viendo lo mismo... ...incluso más eh, exacerbado... ¿no? ...a la que hemos visto una amenaza... ...incluso más inc más difícil de entender... ...que el que el terrorismo... Uh, ...que el terrorismo internacional... ¿no? ...una amenaza invisible... ...un virus que va matando... ...que no lo podemos ver... ...y mucha gente eh, enseguida se ha echado en brazos... ...eso de, de adoptar pues, medidas... Eh, ...realmente restrictivas... Eh, No es no gracias al confinamiento, ¿eh? que el confinamiento realmente... Pero pero a favor de eso, de, de controlar más la, la identidad, la, nuestra intimidad, eh, nuestros eh, pues eso, nuestros datos personales. Que seguramente mmm, toda esta crisis del coronavirus acabe derivando en, en este gran debate que habíamos empezado a tener ¿no? sobre la privacidad y la protección de datos. Pues acabe siendo eso los dos grandes modelos eh contrapuestos en este siglo XXI que vamos avanzando, eh, que vamos avanzando ¿no? los regímenes que, apu eh, que apuesten por una, un control absoluto muy estricto de esta privacidad y de esta protección de datos, bueno, que apuesten por el control de la privacidad básicamente que, que se la salten, que tengan a su disposición la información, toda la información de sus ciudadanos. Eh, o sea, este modelo de, con de control de estos datos, que China sería el el paradigma claro, y luego pues otros modelos que, que defiendan eso, eh, una mayor, una mayor eh, privacidad y, y intimidad de, de las personas. ¿Y ¿De en, y digo que en todo este papel, en todo este juego geoestratégico en el futuro, ¿qué papel crees que puede jugar, eh, porque antes he mencionado el siglo XX, ha estado dominado, la segunda mitad eh, fundamentalmente, uh -huh. Estados Unidos y Rusia. Y Rusia intenta eh, asomarse a ese poder mundial que cada vez China tenía uh -huh. más fuerza. ¿Cuál crees que puede ser en el futuro el papel de Rusia? El, el, papel, el papel de Rusia, yo a la larga uh, uh, hablando así a, a varios años vista, lo veo como un jugador que perderá fuelle porque Si vemos por ejemplo su economía aún no es tan fuerte, no no puede, eh, no puede ni competir con la de China y Estados Unidos, ya con la cuestión de las de las sanciones que, que ha tenido a raíz del conflicto de Crimea ya se ha visto muy perjudicada. Es una economía que depende, eh, todas las dependen del precio del petróleo, pero la, la Rusa aún más. En una circunstancia como la actual de un, un precio del barril relativamente bajo, a Rusia no le interesa, no, no, no es Arabia Saudí y le Eh, su petróleo cuesta mucho de producir y para que sea realmente rentable eh, Rusia necesita, como la situación que teníamos hace, de, pues hace casi 10 años cuando el barril de Bren alcanzaba los 100 dólares a aquellos, a aquellos escenarios tan duros económicos, ahí Rusia en cambio sí que se encontraba fuerte luego además también es un país de, que pierde población a la larga, con lo cual eso de cara a competir además con un gigante demográfico como China o de un país como Estados Unidos que bueno mantiene ahí su población en Eh, pues eh, creas que no, también es es un, fa un factor de peso. Otra cosa es que pueda, eh, a corto plazo, sí que pueda hacer jugadas geopolíticas que y, que y que le permitan ganar cierta influencia. Por ejemplo, hemos visto cómo ha vendido su presencia en el norte de Italia, de sus tropas eh, que han ido a ayudar a, a descontaminar y a llevar ayuda contra el coronavirus. Pero a la larga... Yo no veo que sea un, un jugador, digamos, fiable en este, en, eh, en este tablero de la geopolítica mundial que acabará siendo, como tú bien has dicho, una cuestión entre, entre China y Estados Unidos. Y en este tablero, ¿qué papel va a jugar el mundo de los hidrocarburos? en de, fundamentalmente, el petróleo, pero el gas? Eh, porque Asia Central tiene mucha importancia. Las empresas eh, norteamericanas, chinas, eh, rusas, están en ese, en ese juego. ¿Qué va a pasar con el petróleo? o que bueno, crees que puede pasar evidentemente eh, también si pensabas un poco más a la medio y largo plazo y nos fijamos en el momento que está haciendo China uh, pues por ejemplo China ya está pensando en, en buena parte en las, en las energías a, alternativas, en las energías verdes es, es, un, es un actor cada más es más importante eh, en este en este campo eh Los hidrocarburos bueno eh, evidentemente nos ha hecho esta, esta transición ¿no? estas energías más limpias o no nos ha hecho posible y, y, y, y china aún sigue buscando estas fuentes de abastecimiento pero por ejemplo también eh, se está por ejemplo guardando mucho de conseguir nuevas rutas de abastecimiento porque una de las vulnerabilidades de, en cuanto a hidrocarburos de Pero bueno, y, y, y también una de las vulnerabilidades políticas de China es que su abastecimiento era principal principalmente por mar, con lo cual eso le dejaba en cierta situación de vulnerabilidad frente en un caso de un gran conflicto frente, por ejemplo, a la flota de Estados Unidos que podía cortar este suministro con relativa facilidad. Pues China ha, ha, busca, eh, ha buscado rutas alternativas, la famosa nueva gran ruta de la seda, que no solo es de hidrocarburos, pero sino para todo tipo de mercancías, también le permite eso, tener una ruta por el interior, por el corazón de Eurasia, eh, que le pueda tener este amastecimiento de hidrocarburos y luego en el futuro de cualquier otro material, esta fu fuente de entrada y de salida, porque al fin y al cabo China es un, es, un, es la fábrica del mundo, es un gran price productor, también quiere ir a vender a otros mercados. Eh, quizá nos vamos a ir acostumbrando a, a que cada vez estos hidrocarburos tengan menos importancia, veremos en el en el, en el futuro en, en la geopolítica, pero habrá otras, las otras fuentes de, de energía será, eh, será esta lucha la y otras fuentes de energía otros campos de la economía de gran peso, hemos visto también toda la lucha con el, por el 5 G, todas las polémicas que había en Estados Unidos con Huawei y en, y en Europa con en Occidente que se mira con reserva esta preponderancia de las compañías de telecomunicaciones china, o como decía al principio, eh, esta, esta lucha por, por las energías renovables también traerá eh, una lucha geopolítica, lo que aún, aún nos cuesta ver, aún nos cuesta imaginar cómo será esta geopolítica de las renovables que hay autores que la están empezando a, a estudiar, ¿no? porque aún tenemos muy muy metido el, el esquema de los hidrocarburos, no de pues, controlar las fuentes, controlar... Eh, controlar Oriente Medio, tener a, a regímenes amigos en Oriente Medio que me vendan petróleo pero bueno en el futuro habrá que ver esta esta pugna por por las renovables que cómo qué forma toma de en pugna geopolítica y también he leído en el perfil que tienes en twitter he leído un poco la posición y tú la he comentado un tanto bueno como siempre, ¿no? Desquiciante, alocada del yihadismo, ha dicho auténticas barbaridades sobre este tema, ¿no? Sí, al principio eh, seguía, eh, al principio de toda la crisis del coronavirus, seguía eh, lo que decía el yihadismo, eh, y al principio eran noticias que la verdad, eh, pues, chocaban mucho, ¿no? De, pues que Daesh... Eh, pedía a sus, eh, a, sus a sus militantes que no fueran a Europa porque era una zona peligrosa eh, Al Qaeda también en, en términos parecidos, luego no, luego parece que, que su maquinaria de propaganda comenzó a, a presentar al coronavirus como una especie de, de soldado, de soldado de Alá eh, es, es una muestra de, de cómo este virus no está cambiando un poco el, el panorama internacional incluso estos a, a actores paraestatales eh, también tienen que O están intentando entender bien, bien lo que está pasando y buscar su sitio, pero pero la verdad es que eran unas noticias curiosas de de cómo estaba afectando el el coronavirus al al desarrollo del mundo, pues también a a la manera en que los yihadistas hacen su propaganda y cómo, y cómo lo venden. Lo que sí que es cierto que, hablando de geopolítica y hablando de cualquier cosa, habrá un antes y un después de 2020, del año en el que estamos, lo va a cambiar de todo y también va a, acabar, eh, va a cambiar el mundo de la geostrategia y de los polos que mandan en el mundo. No sabemos eh, lo que puede ocurrir, pero podemos intuirlo un poquito. Eh, sí, eh, es eso. Es, yo, eso doy casi por seguro, ya había empezado antes, ¿eh? incluso el propio presidente Obama ya se había dado cuenta que el mundo ahora pasa hacia Asia, llevábamos eso uh, prácticamente siglos de, de, de, ese, de, de del Atlántico como centro del mundo, ¿no? primero con Europa y luego con, el, con las dos orillas del Atlántico, con Europa y Estados Unidos decidiendo el destino del mundo, Y, y ahora será una, una cuestión una cuestión asiática Jiménez, eh, mil gracias. un fuerte abrazo un fuerte abrazo Bruno, ha sido Chao. un placer insistimos eh, tras la segunda guerra mundial hasta final del siglo XX dos potencias Estados Unidos y la URSS cayó el muro el 11 de septiembre y a partir de entonces se levantó un muro entre el Islam y el mundo occidental, Perú Apareció China como la nueva gran potencia. La CIA advirtió, advirtió a Estados Unidos, ojo con China, que puede ser la próxima gran potencia. Y ahora el mundo parece que tiene dos polos en distintos, Estados Unidos y China. ¿Qué pasará No lo sabemos. Uno de nuestros oyentes, Antonio Rodríguez, nos recuerda con almohadillas rosavientos una frase de Napoleón, cuando China despierte, el mundo templará. Y esa frase a la que hacía alusión Iván Gutiérrez, nuestro invitado, Benjamin Franklin, la decía, quien renuncia a su libertad por su seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Y es que como Jesús Martínez nos dice, no sé yo si algún día sabremos realmente lo que ha pasado con China. Con cifras reales, eh, si el país saldrá fortalecido o perjudicado del resto, de cara al resto de países. El mundo está cambiando, no sabemos en qué dirección, pero está cambiando. La